Hey, oh, hey. Bueno, va ba, cuilan entzun bezala, ba si emango diogu gaurko zuzeneko emisio honi, Durangoko azok autogestionatutik egiten ari garen irratzaio honi eta, bueno, askolusatu barik zeia daukogogamen itxoiten lehenengo elkarrizketatua azkar batean komentatuko dizuegu, ba A, soka autoxgestionatura etorri garen mares, ba, bertako, ba, kolektibo eta distriren batzuekin hitz egiteko aukera udikiko dugu la gaurkoan, ba, besteak beste lagun bat udikiko dugu ba bat kontatzen hasteko, ba soka honen historiaz eta bueno, eta hemen aurkituko du zuenaren inguruan eta gero jarraian e, Durangoko okupazio bulegoko Kideka sehingo du elkarrizketatxo bat, ba, euren proiektuaren berri jakiteko eta hiziera honek zelandoa zen ba jakiteko gero hirugarren lekuan katakrakeko laguna hurbildukoiakuz ba purtsu bat bebai, ba, berbaiteko bai ba ber baiteko berekaz material ekarri daben eta bueno aurten ze, ze gauza berri, espero dogun eta beste kontu batzuen inguruan sare antifazistakoak ere etorriko zaizkigu ondoren eta bueno ez eta asmatu zeren inguruan hingogun berba ba gutxi gorabera antzeko kontu ez ba ona zokara ekarri da bezan gausen inguruan eta bar eta Azkenik ba, belebeltza e, Distri Libertarioarekin egingo dugu azkeneko elkarrezketatxua Eta horixe izango da holan ba, azkar batean esplikaulta gaurko saioan izango duguna Eta beste barik musika purtsu purtsu bat igoko dugu eta jarraian baina asko tardabarik barik baiasiko gara Bueno, Arratsaldeon beste behin, esan bezala hemen gabiltza Durangokoko eh, asko autogestionatuan eta bueno, ba saio hori hasiera emateko eta bueno, batez ere eh, Irola, durangoko eh, Irola, barkatu Durango autogestionatua apur bat kokatzeko, hemen daukagu txapu. Arratsaldeon. Bueno, e, txapuk kontatuko digu, ba bueno, e, azoka hau nolas izen, e, urterik urte izan duen evoluzioaz, e, hainbat izen izan ditu, ez? eta, bueno, eta hainbat bueno, hain tanker eta hainbat... Es? Ba bueno, konta egu zupizkia bat izen izan den azoka honen historia. Bale, ba bueno, hau azte da oa, mila beratxirenda da eta meretzian, ba bueno, zapuetxe gaztetxeak okupatzen da, e, otsoi e, lakamaituan, zehazki, Eta bueno, aprobetzatuz ba, Durangon askoa Euskal Irulutari askoa egiten zela, ba, bueno, urte berdinean, ba bueno, zen eta le urrengo urte abenduan ja lehenengo azoka alternatiboa egin zen, nola isen horrekin. Ba apur bat, eh ikusirik hemen zegoen azoka mota horta bad, naiz ukendu beste vuelta tema nes, ba altorregati jarri genio Gero ba bueno, gero debate batzuk egon izan be bai eta isenaren, ba isenaren nabiltzen san, zen, alternativa sona izduen esan, eta bueno, ba, lehenengo urte zan san aprobatolan, ba zan, beste eredu batzuk, beste kultural edo txubultzatu, autogestioan eta du selfean baloreak eginaz, e, ba hori, aproba bai, izan no reketa bai ikusirik zerako asko kasan hori eta egia uzan aprobetzatu za asko hori ditzela jentzasko mugitze zela, horregatik erabaki fetza hori etartzea eta segidoan izan izan gainera zabaldu zan, gainera izan, gainera eskutiz bitarte izan izan san lehengo hori, ze e, internetik ez ezabe lehengo gauzakian san karta piloa bidali estatu mailan. Zikurioso Distri Bai, distribuidora ezberdinei gainera Egin zen apurbatezen nahi egin distribuidora batzen topaketa Baina bai, nahi zen egin Estatu guztiko distribu alternatibai deitu elkartu ez Ta bueno, apurbate izan zen hori, zapotxetik urten zen Zapuetzeko asamblea datik, gero asiratik ba, bueno, ditebanak eta behor zegoen asiratik, eta bueno, zapuetzeko artean, eta, de, eta beste momentu hortan zebitzaten beste distribuidora eta ba, beste batxun artean, horrekin ba, bueno, hasi ginen, lehenengo formotoa ba, zapuetzeko bertan, onduan zegoen beste fabrikabando matua, da, orbe, momentu hortan, tarto zan, zan, eta momentu bueno, horretan tarte horretan egin zen, karpaba jarten zen, eta formatu desberniak izan ditu. Bale, adoz. E, eta, bueno, a ber, hemen daukagu lehenik eta behin argitu behar dugu, hemen gauza bat, ze, karo, gundon gaude, hori asteko eta behin. E, hau da, kalebarria, baina ez da, Kale Barria, azaldu iguzu... Bueno, bai, haurten, ba, bueno, aldaketa desbinak izan ditugu, gero, jungo ara purba torretan, baina, bueno, azken urteetan, lokaletan gabiltza egiten, baina, zapoet, zapoet, zapoet, zapoet, zapoet, xizenean, ja, eta holan ja, ba, bueno, ja, apurba, ba, beste formatu bat eman behar izan zen, eta ta orain lokaletan gaude eta bueno aurte eta urten e, lokal berdinan gaude da xeteska kalea zehar kalea da baina Txarrera kale dago Asi que apur bat hor lia Agentea asko egiten da Bos metrotara Baina bueno Estakitu flecha jarri ditugu Pankarta saiatu gara egiten Alduguna Eta bueno Norbait no? igual peto hori batekin Edo <risa> Bai, zerbait egin barko Dugu zerbeti Iges behar dina gertatu san, Eta <risa> <risa> Vale, vale Bueno eh, Estakit eh, Kontatu nahi duzun eh, Ba soka Urteetan izan duen eh, Estakit No izaz izineten orduan e, Lokaletan egoten e, zen izan duen, aurretik edo Bai, ba, esan dezakegu, bueno, nik hiru fase moduan banatzen ditut Ez, lehenengo fase izango Zan lehenengo hamar urteak justo gestioa batesbe saputzeko asambleak egite zuela, bueno, beste distri en lagunchakin, complicidad de gustiaekin, baina batesbe saputzeko asambleak egite zuen lan handiena, eh, aurreko gestio guztia, mundo, quero montak eta el cargo. Gero ja iguala maika garen urtean ja egonzan, yes, urte, irten egin zen saputetik asamblada hori feria ja gestionatzen zuen beste asamblea batek, saputzeko jentea zegoela barruan, baina ja zen irekia beste distri. Bonbidamenak imelles ja, eh? Bai, orduntze ja bai 10 urte ta gero ja kartak itzi ziren ja maia horrela bai eta gero irugarren fasea esango genuke izango sala hori, ja asamblada hori irekia izango zilea beste zei urte eta izan zena saspi urte amar urte zaputze gestioa eta mas aspirarte e, asamblada ireki honen funtzioa e, distribuera ez berdina, eta hori eta gero ja Hor bukatu zen, amaz azpigarren zenbakian bukatu zen azoka, izenez berdinak iniezan moduan alternatioa, ezkomertxiala, autogestionatua, ba segun momentoan zeuden debateak inara bera ba aldatzen joate zen. Eta geroia azken urteetan, ba azken post urteetan, ba lokaletan egon gara, hau ba, indela bost urte, ba, amaz ortsian, lokala bat txitzit guten lagun batzuk, beste urte baten zeneteko lokalean, eta azken bi urtetan lagun batek itxiztako lokalean gauden. Vale, a dos. Vale, e, ordune aurten, ba bueno, kontaigu su pizka bat e, aurtengo asokara nortzuk bertaratu diren, e, eta eskaintza holan eh bai, ba bueno, aurten kolek, bai, kolektibak ezberdinak ikisan dira y gas egon ginan, bueno, onbidatu genituen ikas zirenak eta, batzuk baja batzuk estira torri, barri batzuk etorri dira, baina bueno, aurten egongola bai gas egon ba, gina katakrak sare antifazista eta beteten eta gero aurten sartu dira barriak, ba duran galdeko okupazio bulegoa, haipu agenda eta gero bele beltsa be etorri da gaur. Eta gero beste genteko gente ba dago, badago, materiales berdinekin. Uh -huh. Eh Horain galdera filosofikoago bat, bueno, ez dakit, eh, argi dago erantzuna, bueno, edo eh, naikoa doz egongo, egongo gara danok, baina ondo dago as, asaltzea ose, eh, asoka honek eh, ba, ze garrantzia duen edo asoka honen arrazoia edo ze utxune betetzen duen. Ba, ba, bueno, guke argi dago, eh, si, eh, pasatzen basara besta asokatik argi dago zelako montajea den, eh, zelako nortzukera maten duten postu guztian gaur vueltatxo bat emandu edo bai, eta gira Gure uh, demoran de, de te modo anbaruan egonda gaudela be Eta gero irtene ikusita azotoka engendu multzada azoka alternatiboan, ez? baina ikusiri zer dagoen hor, nortzun montatzen duten den, azoka sorti da Elkar, Eroski, enpresa handiak gero badaude jente jatorra bebaiz, esan behar da, baina bueno, batez be ikusten da zelako azoka den, eta gure nahi gendu beste valore batzuk imotea, eta gero ba, ikusi durango bezelakoa zelakoa dan, azoka hu, asko, kontatu du da moduan, azko evoluzionatu du, eta gure nahi duna ikustea beste era, badaudu, era batzu daudela gauzak egiteko, merkantilizazioari ediruari gain beste garantxe mon kolektiva autogestioan eta arekestaka eserror eta ez guk beste filosofia txugada dakaguz egiteko erak, materialen presioak gauzazko begitzen dira margenak e, hemen ez dago ez da dira inorentzat hemen aurten dagoen kondizio bakarra asoka no, honetan da bat, dirua ez izatea inoren, dela kolektibo, beti zan behar da Mai. beste material batzukatako, kolektiba finantzatzeko, da, da, aurten dagoen kondizio bakar, beste asokatan beste kondizio asko gondira, base materialek arribar den zerrez, uka aurten kontrolatzen duguna apur bat da hori. A dos, Eh, ba, igual eh ondolego orain e, komentatzea, hemendik aurrerakoak, hau da, eh e, asoka segunetar arte egoango den eta zakit eh bueno, direla, ustuz dut esan ditazula, baina ez da gitxo zeo ser ze, improvisatuko tedu zuen, eh ba bueno, arte Tes, so, olaengos est 두고 jamendika maila estaba, espadas beste ser improvisado a irteten est 두고 zerrekingo, htxekin ganduen, bueno, lo que ikusten ganduan dual txikia da, Bye. eta bueno, distria sartzeko ta maiak egiteko tetrisa egiten du askotan, da ez dago aktibitateak egiteko lekua ber izan eskero egingo gintuen beti izan aurkezpenak egiteko lekua baina urten ez hori egiteko. Bueno, ya bastante marcianada aquí con la Irola, no? La... Bai, bueno, izan zan Irolakoa lehen beto ortez... Bai, hori da, hori esan mehar noen, hori, hori panxekoak panxeko ziren diska bat, orkestet, jaujankoa eta legez harra, eta egia San Cristobal laburtso izan zen, baina oso polita, eta gero pintzada bat egintzen alboko taberna bat bai. hori inprogresiatutako gauza bat izan zen bebai, ba, bueno, panxekoa belaguna dira, filosofian txerakoa da, eta bueno... Ba, melekua dago antzerako filozofina dutxan moldatzen gara, alba da bintzen moldatzen gara Egun bat berandu, etorri gara, orduan eh? Egun bat bai, berandu Ba, bueno, egun zetako <risa> Vale, vale Ezan behar nagoen bakarrik ez, apurba be bai distribuitzea es, Egunak eta besta uela txarto, ez? Bai, bai, bai Estela buruko min igual, egun bai, bai. bakar bateako Hori horida, bai, bai Estela izango zan jago gorra izatein da soka askotan hemen egotea, estu guizten eguerdietan Eta, bueno. bai, bai A dos e, ordun ba bueno, bukatuko dugu, ba zuz modura agur bat ematen edo edo gonbidapen bat zabaltzen Bai, baure, animatzea jentea etortzen, hori eguna geratzen dirala, ba, biharko eguna larun bat, eta gero igandean, ba, bueno, teorian bostotara arte gaude, bueno, ja protsatuko dugu esateko igual laureka arte gongo garela, beste distribatzu, zut, igandean dakagu herri den da biluen montatu barra da zirikan, eta hori bebaia egin behar izan dugu dana izan da esken hor momentana batera, eta hori biligara zelan egin dana, eta, bueno, jente animatzea etortera, gauza polita daudera, eta, bueno, apodioa joiatzea beste zena bat, ez, beste filosofia batekin. Moria. Vale, ba, ezkerrik asko, txapu, eta, bueno, ba, hemen musika pizkatekin utziko zaitu usteguz, e, ya urrengo joango gara. No, son mm. ezkerrik asko, zuei. Hai, ezkerrik asko.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 conciertos y de este sí, de este poder. El Lairola en cuanto nos aviséis, nosotros por lo menos lo publicamos y si cae una entrevista, pues también, Pasas pues eh, o sea, cosas esas pajascosas Lairola, estamos. Perfecto. Aunque pues ya sabemos cuando veníamos en el coche de que justo pasando, acercándonos a la Papelera, creo que ha sido que hemos perdido, eh, mm, sí, Pero bueno, sí. digo, justo ahí llegando a Durango, pero bueno, por lo menos hasta, bueno, lo, hasta ahí todo lo que lo oigan, pues Ahora hay internet, o sea, que no hay por eso no hay problema ¿no? ya. Exactamente. Y bueno, habéis comentado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 No sé si queréis añadir algo más después de esta última pregunta satélite que me ha venido mientras hablaba con vosotros pues no no ya está pues eso lo que aquí estamos para lo que queráis y animamos a la gente a que recupere espacios y eso y para que van vivir con dignidad y pues también por acción política un poco no bat PM en ezkitzen dugu. Antenan gaude Irola Erratia. Entzuten zaudete 107.5 FM edo streaminga, bitartez edo danadalaqua. Eh kasu honetan, Kirula e, kalean bat egiten ari gara hemen Durangoko Azoka Aso, Autogestionatutik. Eta bueno, pues european gaude baina karpa txiki bat itxi dute aseteko lagunek, hasi fantastiko, dena perfecto. Badakizuet eh, Durangoko Azoka Autogestionatuan biltzen direla hainbat eh, kolektibo, hainbat distribu ora bueno, es hainofizial eta alternatiboak deitu al baina alternatibo oso berbia itsusia da eta bueno, pues eh, hoy en Artean hemen daukagu Aitor Katakrakekoa. Aitor, eskerrik asko por, por ade, concedernos una entrevista. Eskerrik esker, eskerrik asko zuei. Es, que es ricasco, no la es eh, Bueno, pues eh, Catacrack es un proyecto Que ya conoce mucha gente Que en los últimos 5 o 10 años Ha tomado un impulso de la hostia Pero en realidad eh, Igual hay mucho más que contar de Catacrack Cuéntanos brevemente qué es Catacrack, Si hay algún despistado que no se ha enterado y, y un poco de historia O un poquito que se hace Lo que tú quieras A toda velocidad, como cantan los barricadas. Mm, mira, nosotros somos un grupo de gente que hace 18 años queríamos empezar a hacer política con los libros. Tuvimos dos años como, bueno, poniendo puestos, lo que nosotros llamábamos entonces, nosotras, eh, una librería nómada. Después, otros seis años en un, en un espacio más chiquitito del que tenemos ahora, que se llamaba La Hormiga Atómica. Y desde hace 10 años aproximadamente, este año que viene, 2023, hacemos 10 años, en un centro social... ...que tiene una cantina-restaurante... ...con su librería... ...la editorial también... ...y ahora recientemente hemos... ...hemos puesto en marcha un centro de estudios... ...es una... ...se hacen cuatrocientas, 500 actividades al año... ...la comida es de kilómetro cero... ...comercio justo... Eh, ...digamos, ecológica... Con una, ...con una oferta también de menú precario... Tenemos 35.000 títulos en la librería y, y, bueno, la editorial va sacando como una docena, un poco más a veces, de títulos anuales. O sea, un proyecto bastante integral, ¿no? Más allá de hacer una publicación, una editora o lo que sea, pues un, un espacio en sí donde se pueda cocinar todo esto. Nuestro punto de partida era que veníamos de etapas de, bueno, de politización, digamos, radical intensa, pero como que nos faltaba saltar de los trabajos asalariados formales en lo que entonces llamábamos un poco disolver el polinomio de trabajo vida política e integrarlo en una sola en un solo plano. No es un camino fácil, como sabe todo el mundo que que anda en estas aventuras, pero sí que tiene esa dimensión, digamos, entre comillas, total de satisfacer, bueno, pues eso, muchas necesidades y, y posibilidades al mismo tiempo. Ahora hay, yo creo que en estas últimas dos décadas con el siglo 21 se han puesto en marcha muchos proyectos de este tipo. En nuestro caso también había una voluntad expresa y verbalizada de lo que nosotros llamábamos salir del gueto, es decir, de hacer política más allá de los códigos autorreferenciales, integrarlos también en nuestra por supuesto, en nuestra práctica y en nuestro discurso, pero ...intentar superarlos y con una dimensión de empresa política, que eso sí que es una palabra fea, pero que bueno, le hemos venido empleando para que se entienda, eh, digamos, robusta a nuestra pequeña escala, es decir, que permita la reproducción de la vida con cierta dignidad y no la penuria precaria absoluta en la que por otra parte algunos llevamos tanto tiempo... Qué tal está saliendo Eso, por, lo, por los números que has mencionado al principio Parece que potente que... Pues bueno, eh, al final esto da para mm, En fin, aunque ya sé que es un cliché Pero pues para que vayas vayas tirando Nosotros nos animamos a comprar el local Porque buscábamos algo grande Y, y en Iruña estaba imposible Y los alquileres estaban por las nubes Entonces, bueno, hablamos con varios cientos de compañeros y compañeras ...que nos hicieron préstamos militantes... ...también tenemos una parte con banca ética... ...una operación... ...bueno, más allá del millón y medio de euros... ...entre 15 20 personas... ...es una amortización fuerte... ...pero nuestra determinación también... ...era seria... ...es decir que... ...ya teníamos en muchos casos unas edades... ...en las que queríamos hacer apuestas... ...bueno, de asumiendo ciertos riesgos... ...pero de envergadura... ...y nos va como a la mayoría de la gente... Quiero decir que a veces mejor, a veces peor Y, y como te gusta, pues pues sigues Y bueno, mencionabas eh, la idea de sacar estas historias de, de Iruña eh, Y por eso hoy estamos en Durango En Durango, y entiendo yo que en otros eh, circuitos, en otras ferias, en otros sitios eh, Catacrac intenta dejar eh, también su presencia Bueno, nosotros nos hemos movido por... Diría que por Europa, no tantas veces, pero también hemos estado en ferias en otros países, eh, en el Estado español y en Euskal Herria pues es que serían incontables, las más en el resto del Estado pues está la Fira de Valencia, la Felipe, la Fea del Libro Político de Madrid, literal en Barcelona… ...y aquí en Euskal Herria, pues bueno, pues pues un montón. Es un trabajo que, que es necesario, que con el que tú socializas los contenidos... ...con el que dialogas con la gente que se acerca, hay debate político... ...al final el libro de lo que se trata es no de tratarlo como un fetiche... ...sino como una herramienta y, y manejarlo siempre en la dirección de, de generar debates que permitan hacer avanzar los nuestros discursos existen eh, pues la soca comercial enorme que hay ahí abajo eh, existen otros espacios como este el autogestionado en aquí en durango eh, en el circuito este nos encontramos con un montón de sitios catacra que eh, ve necesario estar en, en estos espacios pues esta es una cuestión Que se, ...que se maneja... ...que tiene su complejidad... ...nosotros en... ...claro, llevamos viniendo aquí... ...antes como otro proyecto digamos anterior a la catagra ...que fue Gutsky Video Act, ...que era una productora y distribuidora de contenidos audiovisuales... ...pues casi 20 años... ...eh... Bajo, a, mi, ...a mi modo de ver es necesaria... ...y aquí me meto un poco en, en algunos jardines... ...es necesaria una cosa... ...que estaría entre las dos... ...que es algo que hace no tantos años, ya no lo recuerdo... ...pero hace 10 años hubo unas tentativas muy serias... ...porque entonces estábamos 15 o 20 colectivos... ...y se estuvieron mirando algunos eh, emplazamientos... ...se miraron carpas, se hicieron presupuestos... ...y a mí, a Aitor, me parece que es un poco la asignatura pendiente... ...y a nosotros pienso que nos tanjaría esa, esa discusión... ...entre tanto... Bueno, pues mientras esta tenga esta dimensión y esta escala y la otra a la otra Nos vemos un poco abocados a estar en las dos, aunque tenemos nuestros debates todos los años sobre este particular. O sea, es una tensión que no se resuelve. Bueno, esos son los debates interminables y que además no se pueden resolver. Es una trampa intentar resolverlos. Uh, bueno, pero sí, aquí estáis y habéis traído, habéis puesto un stand. Vamos a hacer un pequeño repasito, a ver qué habéis traído, qué materiales hay. Sobre todo editados por Catacrac y publicados por Catacrac. Y eh, si hace posible los de este año, dándoles un poquito de presencia, un poco la novedad. Bueno, Catacrac, la editorial tiene seis años y hemos editado unos cerca de 80 títulos la mayoría de ellos son traducciones al euskera o al castellano hay unas cuentas que no, media docena ahora queremos, eh, digamos, ahondar en esa línea de en, en combinación con el centro de estudios empezar a producir materiales sobre el territorio hechos por gente de aquí, ¿no? Um, hay varias, digamos, colecciones Podrían llamarse, aunque no tienen esa categoría Una es todo lo que es feminismo Y LGTBIQ Hay otra parte, digamos, de textos sobre Economía, sociología um, Política Historia política Y luego, digamos, textos de coyuntura Más una parte de traducciones de ficción um, En ocasiones, en bastantes ocasiones Inévitas en castellano, aleusquera De otras literaturas Entonces, pues um, Eso nos da pues como una docena de títulos al año, que son muchos, dependiendo de cómo lo cómo lo veas. En realidad, en el ecosistema de los libros, digamos, de nuestro estilo, en el estado español, en lengua castellana, en lengua castellana en Europa, en pues Sudamérica es otra historia, somos de las pequeñas, o sea que ahí estaríamos en, en ese rango. Y, y entonces, entre esa docena que hemos sacado este año, pues hay más o menos la mitad en euskera y la mitad en castellano, vamos a decir. En euskera eh, empezaremos, bueno, hay uno que es puta zikiñak, eh, un trabajo de dos de dos mmm, compañeras que trabajadoras del sexo australianas sobre, bueno, todo un discurso en torno a los derechos de esas trabajadoras, poniendo el acento ahí, ¿no? En el conflicto, vamos, en los distintos debates que hay sobre sobre el trabajo sexual. Bueno, eh, Asata se ocurre la autobiografía, eh, es otra, es un, bueno, es, como su propio nombre indica, pues es una biografía de, de Asata, que es una pantera negra que todavía está viva, exiliada en Estados Unidos, desde que huyó, o sea, exiliada en Cuba, desde que huyó en Estados Unidos, una vida apasionante El comandante Sí <ríe> Aurekiza Vigarre, guerrata eh, mundial, um, le han... E, sortutako umez urtza enbesteen e, testigantzak Bielorrusian, Rusian eta Ukrainian eta bueno or bilduma bat, orra testutxo txikia baina oso politak oso politak eta gainera gaurko egoerara ekarrita ba, oso zentzua potentea dutenak ezta E, Fasismoaren aurka borrokan ere, Klara e, Zetkinek, marxista historiko eta komunistak egindako pues, gogoetabat nola borrokatu eta nola e, irabazi fasismoari bere garaietan, baina, bueno, baritare gure ustez oso gaurko kontu bat dena eta bukatzeko urmarka beste kontu bat bueno, nahiko desberdina, baina bai, Venezia hiri haren baina hasta eh, que no las han eh, tema artuta va bueno hay bad gaatas eh, en gogoeta kuri euskaraz? oye que euque se tardas que tardarás ¿E eh, pues gure atéticaurrera el Maderos chusma y... y orden social una digamos un texto potentísimo vamos para mí es de lo mejor que tenemos en el catálogo con una genealogía sobre el poder policial sobre la ...aquí me extiendo un poco igual... ...sobre la falsa percepción que tiene la gente... ...de que la policía... ...está al servicio de la justicia... ...o de la democracia... ...cuando como explica... su autor... ...en realidad la policía es anterior... ...a cada una de las fases de acumulación capitalista... ...y el Estado se articula en la policía... ...por lo tanto la policía es la que dicta la norma... ...bueno, ese es uno... ...hay otro sobre... ...qué hacer con el racismo blanco ahora... ...una reflexión de una... ...de una compañera irlandesa... ...de origen afroamericano que habla de bueno, pues de la cotidianidad, del racismo europeo y, y todas las digamos las situaciones a las que ella se enfrenta eh, los jacobinos negros, que es un texto clásico sobre la revolución de Haití del siglo 19, que es una cosa monumental, o sea, este caso, bueno, sacáis esa pequeña joya por, por suerte, por un poco por azar una crónica de esa revolución, la única revolución exitosa americana, hecha por plebeyo solamente, y a ya hay uno de odio a las mujeres sobre las formas que adquieren todas estas nuevas, digamos, misoginias, de, digitales, toda la alt-right, cómo se está articulando en la, en la esfera de, de la red esa violencia contra las mujeres, una una historia sobre las hermanas Grinke, unas antiesclavistas y sufragistas yanquis, también muy peculiarmente, de una de las autoras que hemos trabajado más que es Gerda Lerner y el último que es eh, Esta guerra no termina en Ucrania un texto que hemos sacado con Raúl Sánchez Cedillo un compañero de la Fundación de los Comunes de Madrid que bueno que básicamente habla de muchas cosas el libro y la verdad es que hemos hecho ahora muchas presentaciones y está funcionando muy bien pero que es una es una caracterización de la posición política que se enfrenta a quienes consideran que el ejército de que, Pu, que Putin es la encarnación y su ejército es la encarnación del ejército rojo, ¿no? Una esa esa especie de alucinación política, ¿no? De esta gente que, que yo lo que les diría es que dejan de tomar rogas eh, y luego la otra gente, bueno, si sí, no está muy bien traída la la recomendación. <risa> Eh, y la otra gente que se piensa que el comando central de la OTAN es la garantía de la democracia, la libertad, bla, bla, bla, sí, sí. Bli, bli, bli, ¿no? Y ahí, bueno, él construye la posición, digamos, autónoma, eh, y sobre todo lo más interesante del libro es que habla de cómo hacer política emancipatoria en este régimen de guerra que se está instalando a nivel continental, ¿no? Con, yeah. Bueno, a todos los niveles. Son materiales muy potentes estos, ¿eh? Pues no sé yo quién para decirlo, pero bueno... Yo creo que sí, que son potentes, pero también necesarios. Y en la línea esta, entiendo que este 2023 que va a empezar ahora, pues se seguirán editando materiales, se seguirán haciendo... No solo materiales, igual otro tipo de actividades, otro tipo de proyectos. ¿En qué anda ¿Cuál es qué, ¿Qué espera para el 2023? Pues la verdad es que mmm, queremos colaborar más con, con el resto de la metrópoli vasca O sea, siempre estamos ahí en Iruña, que a todo el mundo le hace mucha gracia y le gusta mucho y te, te cuentan los sanfermines que pasó de joven y este tipo de cosas, pero luego no pasa ni Dios por allí, pero no tiene tiempo. Está demasiado ocupada yendo de Vergara a Donosti, pero luego a, a un concierto a Bilbao y ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, eh, pues hemos empezado a relacionarnos con algunos gasteches del Gran Bilbao, Con la gente de Basoa Que es una Una gente maravillosa Y que tiene, tiene un proyecto relatia. Increíble Hemos conocido recientemente Y Eso por un lado Es decir trazar alianzas más allá de algunas librerías que ya conocemos de Gasteiz, Zapateneo Casilla Donosti, etcétera en Bilbo ¿no? aparte de eso hemos puesto en marcha este año un, un centro de estudios que hemos llamado queremos sí. hacer cursos de formación que por otra parte es algo que hace mucha gente y seguir evitando y, y dejando que nuestro espacio sea un poco bueno, por una parte el, el ese lugar en el que muchas agendas se cruzan de muchos colectivos, pero también Como este último año pues el lugar donde las, las huelguistas de, del ciclo 03 de, de escuelas infantiles no pues han utilizado para organizar toda su, toda su campaña eh, hay algunas novedades en libros pues te podría contar que vamos a sacar vamos a traducir un texto clásico de un, de un anarquista inglés de child in the city sobre digamos la infancia y el urbanismo capitalista eso por un lado hay otro sobre el orgullo loco Uh -huh. Sobre las divergencias eh, Digamos mentales Y su cruce con, con las identidades sexuales Uno que, que esperemos que acabe saliendo Con un compañero Bilbaino, por cierto Sobre economía política y fútbol Economía, digamos el Mundial de Qatar, etcétera Y así fijos, bueno, hay otro más Las guerras de género eh, Y la política sexual de la extrema derecha Un histórico, un repaso histórico De cómo la extrema derecha Digamos, utiliza el cuerpo a la mujer siempre como objetivo de disputa ideológica y de, y de machaque. O sea, mm. son para la primera parte de 2023 las novedades. Eso de momento. Igual surgen algunas cositas extra que, que surgen a lo largo del año, ¿verdad? Bueno, luego está eso que te pasa mientras haces planes, ¿no?, claro. que decía aquel. Sí, eh, efectivamente. Sí. Nos podríamos quedar con cada una de estos eh, proyectos, con cada una de estas publicaciones, un buen rato eh, hablando. No lo vamos a hacer, porque, bueno, hay más gente aquí esperando para pasar por los micros. Eh, si una persona se quiere poner en contacto, se quiere acercar a Catacrac, vamos a, a darle eh, info. Nosotros estamos en Iruña... En la calle Mayor, que es una calle bastante científica de casco viejo Estáis invitadas, tenemos un restaurante Con un menú muy rico Entonces, una buena excusa para ir a Iruña Si no, pues en las redes sociales Donde Buscarnos en catacrac.net Y estamos en los distintos sitios Abiertos a colaborar y a cooperar Tenemos nuestras ediciones de correo Y organizar actos de gente Conciertos, charlas, seminarios, presentaciones En general Todo aquello que se organiza Desde fuera del ámbito de partidos políticos y sindicatos. Uh -huh. Todo lo que queda en medio eh, es tener las puertas abiertas. José Hondo de Torres, Carricasco, vamos a seguir con el programa y nos vemos en otra ocasión. Carricasco, Zuey. Venga, laster salió antifascista. Bueno, a Ración otra vez. Eh, pues seguimos aquí en la Durango Autogestión autogestionatua y nada, vamos a vamos a, a entrevistar en este caso a Sare Antifascista y más concretamente a Edu, que viene de Sare Antifascista. Caixo Edu, ¿qué tal? A Ración. Todo bien. Perfecto. Me alegro. Eh, bueno, pues eh, como primera pregunta o como primer punto a tratar, eh, me gustaría que nos hablaras un poco, primero, de la historia de Sari Antifascista, uh -huh. para que la gente, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Pues alguno que no se haya enterado todavía de quién es de quiénes quién sois eh, Sari, Sari Antifascista. Eh, y luego, por otra parte, comentarles... Eh, ...que nos comentes también un poco como... ...bueno, si es, existe desde siempre... ...esta participación... ...en la Usoca Autogestión Atua... ...o en circuitos similares... ...o no, o sin más... Eh, ...a ver si nos puedes comentar eso también... ...bueno pues... ...San Antifascista como colectivo nace... ...hace 18 años... ...ya somos mayores de edad... Y, ...y viene un poco de... ...de la fusión de varios colectivos... ...que por entonces empezaban a trabajar a, alrededor de, del antifascismo a esto se le suma gente que que se sumó a nivel individual y fue pues eh, lo que es el embrión de, de ser antifascista Ya desde entonces marcamos una hoja de ruta de lo que íbamos a trabajar y cómo se iban a trabajar las cosas. Y bueno, pues en 18 años, eh, lo que es el tal de motor de área antifascista, pues ha habido gente que se ha incorporado, ha habido gente que, que lo ha dejado y, y bueno, ahora tenemos un tal de motor, vamos a decir que renovado. ...con gente que se ha sumado hace poco... ...con gente que ya lleva un año funcionando dentro del colectivo... ...o colaborando con el colectivo... ...porque tampoco no hace esta, no hace falta estar pendiente 24 horas de, del colectivo... ...sino un poco pues prestarte a colaborar, a ayudar en lo que puedas... ...y así básicamente llevamos funcionando estos 18 años. Muy bien, eh, y lo que te decía... ...cuéntanos un poco... A ver, ¿cómo aterriza Saria Antifascista en esta en esta Durango Coasoca Autogestionatua? Que a lo mejor sois hasta la, la misma gente fundadora, ¿eh? que no, no, no tengo no, ni idea. No, a ver, eh, con el gas que se hizo la soca alternativa durante veintipico años, pues éramos militantes que pasábamos por ahí, que participábamos en los conciertos, en las actividades, en las charlas, en eh, la Ria que se hacía y, y demás. Como colectivo colectivo aria antifascista, estuvimos unos años eh, poniendo puesto fuera de, de andave, con un montón de colectivos más que se solía poner ahí al lado del río, pero bueno, las cosas estas de la represión, pues te venían, te echaban, volvías, te volvían a echar, y estuvimos así varios años. Luego se nos abrió la oportunidad que, con el tema de la memoria histórica, con el colectivo de del Guetta, de Inchorta 1937, eh, tener stand y poder participar con ellos en una colaboración durante varios años, pues allí en el stand dentro del Andaco, pero las cosas se pusieron muy, muy, muy mal. Eh, veíamos como un montón de colectivos desaparecían de dentro del Andaco, porque un trocito así... ...a día de hoy pues cuesta mil euros... ...y mil euros significa que tienes que estar... ...tres días currando y vendiendo... ...solamente para pagar ese espacio... ...y luego el último día... ...si sacas algo... ...pues eso es lo que te queda para autogestión... ...durante todo el año ¿no? ...entonces las las cuentas no cuadraban para nada... ...eso produce que... ...cerca de 20 colectivos... ...desaparezcan de dentro del Andaco... ...y ahora pues están reemplazados... ...por la BBK... ...por Chalaparta... Por ...por Elcar, por el gobierno vasco... ...por ETB... ...y en eso se ha convertido... ...Landave. Concentración de capitales... ...y expulsión Basi de los pequeños, ¿no? B básicamente, básicamente. Entonces, vale. lo que... ...siempre hemos criticado... ...durante toda la vida, vamos ahora nosotros... ...y lo hacemos. Sí, bueno, eh, sí, no... Y, y, lo, ...y lo que podrá haber por ahí, que, que no nos enteramos, ¿no? Pues sí, sí. Eh, bueno, eh, entonces... Ahora estaría bien comentar eh, pues un poquito la oferta que habéis traído aquí a, a la Durango Coasoc Autogestión Atua. Y, sí, bueno, el, el material que tenemos en Sala Antifascista básicamente en estos 18 años ha sido el mismo. ¿no? Nuestra intención ha sido eh, llevar formación, formación política... Y entonces disponemos de libros que hablan de antifascismo, de conocer al enemigo del fascismo. Y luego tenemos también libros y material alrededor de lo que es la, la memoria histórica. ¿no? También tenemos algo de, de música, música políticamente comprometida y luego pues algo de merchandising típico de, de camisetas y demás, ¿no? Pero básicamente nos estamos centrando cada vez más en el tema de, de libros, de formación y de memoria histórica para que la, la gente conozca y la gente pues también se pueda autoformar en, en la lucha contra el fascismo. De acuerdo. ¿Y algún título que podías decir...? Bueno, ¿De, eh, los de las últimas novedades que tenemos pues está el libro de... o sea, el cómic de Candido Sasseta y luego tenemos el libro de, de Irlanda, de, de lo que ha sido el tema de la revolución irlandesa en los años 10 y 20 de, del siglo pasado, sobre todo, ¿no? todo el tema de la insurgencia contra los, col los colonizadores los británicos como se les echó todo el tema de la guerra de independencia y de demás vale vale de acuerdo eh, y bueno eh, qué planes tenéis para para este 2023 que empieza a Bueno, pues la verdad es que, que nosotros funcionamos mucho, mucho con la actualidad, ¿no? Entonces el fascismo está en las calles, el fascismo está en las instituciones, el fascismo está en los medios de comunicación en los fascismos está en el día a día de, de, de nuestras vidas ¿no? entonces estamos Hace mucho con, en eh, sí, sí, por dos veces además, seguidas y estamos un poco de la actualidad ¿no? de denunciar de cada vez que hay un movimiento por parte de los fascistas en cualquier punto de Euskal Herria, pues el denunciarlo e intentar que, que la gente se pueda organizar con tiempo y pueda, pueda responder entonces pues estamos un poco a la expectativa de lo que puede va a pasar en 2023 con las elecciones municipales y forales porque va a ser la primera vez que un partido fascista como Vox pues va a poder presentar listas y vamos a ver quiénes van a ser sus candidatos, vamos a ver quién es nuestro vecino fascista que le vamos a poder llamar fascista por la calle, quién es nuestro convecino dentro del Real de, de Vizcaya, de Gipuzkoa o de Araba Y le vamos a poder llamar fascista por la calle porque se va a presentar por una lista de, de Vox y, y así funcionaremos pues un poco en estos cinco meses que hay hasta las elecciones de, de mayo de, del 23. Y, y luego, pues bueno, eh, las actividades que venimos realizando durante todos estos años, ¿no? que son charlas, presentaciones de libros, videoforum, microferias, feria del libro político, fancine y material político de Portugalete, que ya llevamos cuatro años, en 2023 sería la quinta edición, y apostando, sí. pues sobre todo, pues estar en la calle… Eh, hacer política político-social eh, Haciendo fuerza con, con otras reivindicaciones Que pueda haber dentro de, de nuestro entorno Siendo solidario con los presos políticos vascos y del mundo Y, y esa es la función y ese es el ser de, de esa área antifascista Durante estos 18 años y es lo que vamos a seguir haciendo en 2023 Vale, vale, vale, Que así sea. así sea. Lo intentaremos, por lo menos. Sí. Vale. Eh, sí, porque los, los de enfrente no se van a... No, está la cosa fatal. Mm. Bueno, no, no vamos a ahondar en eso, pero está la cosa fatal. Bien, eh, pues nada. Eh, lanzamos una invitación, ¿no? A la peña. A que venga... ¿O alguna cosa me ha dejado? Ah, bueno, igual un dato de contacto estaría bien para gente que quiera... Bueno, eh, no? si la gente nos quiere conocer y nos quiere ver, puede venir por aquí la soca los días que quedan. Luego, como el resto de las compañeras, pues funcionamos también con nuestro blog, que hace funciones de página web, nuestras redes sociales y demás. Pero nosotros lo que buscamos es que la gente salga de las redes sociales, que simplemente las use como herramienta. Que la lucha de verdad está en las calles, que esto de las redes sociales, las web y todo esto es una movida muy virtual que sirve para lo que sirve, para nosotros como herramienta y que a partir de ahí la lucha está en las calles, que lo que hay que hacer está en las calles y que si nos quieren ver, pues nos verán en las calles. De acuerdo, pues nada, eh, hasta aquí la entrevista con con Edu, Esquerri Casco, por estar con nosotros y nada... Eh, Ahora vamos con Belebelza. Belebelza. Venga, Oridad. es que rascasco ur. fristeilei lehatzen, ez da? Oin, zaspikatukoak hasi dira, fristeile, txapel, eta hierra egiten... Así que, bueno, pues eh, freestyla Higite coa ukerere para Irola Irratia, jarte de tu música oekin En fin Eben jarraitzen dugu, a Soca Autogestionatotik, Durango tikeigiten Irracha yobat, Irola Kalean, entzuten Sabete, Irola Irratian, eundasaspi.bost.fm Edo irolairratia.org Y seguimos Con las entrevistas a la gente que ha traído Pues eh, materiales a la Soca Y ahora pues vamos a estar con Bele Belcha La distribuidora Libertaria Esquerricasco Y bienvenida aquí a, a la Radio. Oye, eh, lo primero, Bele Belcha, distribuidora libertaria, cuéntame este proyecto, eh, un poquito desde cuándo anda moviéndose, qué es lo que suele hacer, háblame un poquito de Bele Belcha. Vale, bueno, pues Caixo, Arrasta al León, es que ricasco, pues bueno, nosotras... Eh, Nacemos así como de otro colectivo libertario de Vitoria, es Bele Belcha, colectivo libertario. Nació la idea de algunas compas de ahí y se unieron otras individual, individualidades que pues participamos en otros colectivos a la idea de esta distribuidora. Hace como un año o así que nos uh -huh. estamos moviendo. Un añito, ¿eh? Y así por centros sociales eh, vamos a conciertos vamos a ferias así un poco uh -huh. o sea que es una distribuidora que vamos que un añito lleva y en un añito pues eh, se ha estado ya eh, dando difusión a materiales y, y a publicaciones ¿De, de quién de terceras o, <coughs> o estáis sacando vosotras materiales algunos materiales los ha sacado algunas compañeras del colectivo Otras son de otras compañeras también de Cataluña o de otras distribuidoras y también, bueno, pues una selección nosotras que tenemos de nuestros textos propios, de algunos históricos ya podríamos decir, que aún nos parecen de interés y de actualidad. Uh -huh. Y es nuestra compilación que vamos haciendo un poco de aquí un poco de allá y entonces en este año habéis estado yendo de distri o sea de feria en feria y habéis estado presentando hay materiales no eso es un poquito lo que estáis haciendo además de publicar además de la difusión ¿Y qué más cosillas es posible que hagáis? Cuéntame. La labor, la tarea, el curro. Bueno, el curro es tampoco pues darle difusión a estas ideas que nosotras tenemos como eh, libertarias o anarquistas también. Ajá. Y bueno, pues nos llaman y colaboramos también con los proyectos, no, nosotros lo que queremos pues aparte de difundir nuestras ideas, las que nosotras nos parecen ...que van acorde con nuestras ideas... ...pues también colaborar con... ...con los colectivos que... ...que crean estos espacios ¿no?... ...como por ejemplo ahora ¿no?... ...nos llaman o también nosotras nos acercamos... ...a, a colectivos... ...o a jornadas que se hagan... ...también en el Recaleor... es ...que hacemos pues bastante presencia... ...en Alavedi... ...en los Gasteches... ...de Gasteis o de otros lugares... ...vale y... Entonces, estamos hablando de estar en el Recaleor, estar en Gasteches, estar ahora en La Soca, háblame de estos circuitos, ¿cuáles son los sitios habituales estos y en qué más sitios habéis te, estado en este añito? Básicamente en estos, en estos lugares autogestionados y de afinidad ¿Y cómo se llega a estos espacios? Pues por la red, así de boca en boca, o nos llaman, nos ya están empezando pues a saber, o compañeras que se enteran que se ponen en contacto nos avisan, pues van a hacer el ASOCA aquí en Durango, y bueno, queréis ir, y nosotros pues como hemos encontrado, bueno, vamos a lugares de afinidad, ¿no? Claro. Y todo así, si nos llaman y es de afinidad, pues vamos. Claro. Vale, y, vale, y entonces habéis venido aquí a Durango, habéis tra puesto un, un puestito allí, ¿qué habéis traído? Cuéntame. Un poquito qué materiales eh, tenéis nosotros básicamente distribuimos eh, fanzines uh -huh. que son pequeños textos o de extractos de libros o textos que a completos de pues de teoría libertaria y traemos género igual te traemos eh, problemas geopolíticos actuales o historia eh, e migración eh, salud mental tenemos mm. un gran con así de ¿Y alguno de estoses algunos de estos fanzins alguno de estos títulos que te mole especialmente y que quieras recomendar bueno recomiendo el bueno uno que ha hecho un amigo mío Ajá, claro y eh, <risa> <risa> Me gusta mucho también, eh, sí, en Cataluña tuvo mucho éxito, él también escribe libros y bueno, también yo considero que los fanzines también a veces es como una ventana hacia introducirte en un tema uh -huh. y así pues tienes tus biografías o pues tienes esa pincelada y dices bueno pues esto a mí me va a interesar no por ejemplo Napay que es mi eh, compañero trata sobre las relaciones eh, sexoafectivas uh -huh. y este sería por en contra o desmontando la cultura de, eh, de la monogamia desmontando la cultura de la monogamia sea. Uh -huh. sí, y sí. luego tiene otros libros que tratan de ello Uh -huh. Muy chulo, muy chulo uh, Y seguís en ello, ¿no? Me imagino que ahora eh, termina el año 2023 vendrá con más y más eh, De este tipo de materiales ¿O cómo funciona esto? Eh, ¿Van surgiendo espontáneamente o se planifican? De todo un poco Mira, nosotros tenemos Eh un archivo con que queremos ir haciéndolo crecer, ¿no? Pues nos llega algo que está interesante, otro compa publica algo, vamos a una feria y intercambiamos con otras distribuidoras. Los que aún tenemos por revisar de todos estos años de cada una de nosotras, no buen de material, así en cajas vale eh, si alguien eh, bueno pues alguien eh, genera prepara, hace edita textos y monta sus propios fanzines y le gustaría contactar con vosotras para que le echéis un cable con la difusión de, de su curro como cómo se pondría en contacto como lo haría buena pregunta compañera <risas> De momento no tenemos ninguna presencia en redes, no hemos creado ningún recurso de ese estilo, Ajá. pero en breve lo queremos crear, aunque sea así un mail o una página o, o así de momento, mira, estamos difundiendo con otros proyectos entre manos y estamos haciendo estas pequeñas intervenciones y bueno y creciendo entonces bueno entiendo que en gastis es donde os pueden encontrar más fácil de momento eh, en, a, en qué espacios o así os pueden encontrar a través pues, eh, a través de conexiones bueno redes sociales clásicas no las digitales las los contactos que contiene la gente y allí por, por dónde os podrían encontrar bueno eh... Mira, el colectivo Belebelcha estaba reuniéndose en Zapateneo. Uh -huh. Nosotros también frecuentamos Recaleor Bye. y allí si preguntan por Belebelcha nos encontrarán. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ir terminando. No sé si a ti te queda alguna historia que nos quieras contar. Veo que tienes unos apuntes del montón. <risa> bueno, eh, me comentabas pues antes la, como la importancia que nosotros encontramos así en, en este tipo de... claro de ferias, de asocas uh -huh. y bueno, me lo he, no lo hemos estado pensando el compañero ¿no? y bueno, pues también lo que comentaban otros compañeros este tipo de pro... este tipo de proyectos pequeños autogestionados, con bajo presupuesto con un funcionamiento itinerante pues nosotros encontramos aquí un espacio para nosotras ...también somos afines a nivel de autogestión... ...y de hecho es lo que queremos promover... ¿no? ...como colectivo libertario... ...de esta manera pues... ...es un apoyo mutuo que encontramos entre... ...pues ellos nos apoyan... ...seguimos con nuestro proyecto... ...tenemos un lugar donde realizarlo... ...y nosotros a ellas... ...y muy agradecidas también... ...y así por una banda eso ¿no?... Eh, ...también son espacios alternativos... ...donde la gente va a encontrar otro tipo de, de ideas que pues diferentes, ¿no? alternativas y libertarias. Sí, antes eh bájame, bájame que acoplamos que decía que antes el compañero también uno que suele haber un problema pues en cuestión económica, ¿no? En las ferias eh, suelen eh, tener un coste y tal. Esto en realidad eh, es una forma de filtrar, ¿no? Si hay algunos colectivos que tienen una funcionamiento autogestionario y demás, pues eso va a generar que luego eh, solamente por las condiciones eh, materiales que, que, que, que supone poder poner puesto de mil euros uno stand allí en la Durango Cásoca oficiala eso, eh, además de que tiene un, una características eso, económicas lo que está haciendo es un filtro ¿no? entonces por eso también, también. Claro, claro y también, bueno para acabar como que también es una oportunidad humana de, de encontrarte a gente para crear redes, hacer conexiones hablo con el compa también de la paradita creamos redes entre Gasteis aquí Uh -huh. mm. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Ya tenéis próxima parada? ¿Ya sabéis cuál va a ser la siguiente eh, asoca, feria o espacio en el que eh, vais a colocar? Mañana vamos a estar en el Gasteche de Gasteis, Ajá. que un colectivo quiere va a hacer unas jornadas de presentación de su colectivo, se llama Colectivo Gaur, <risa> y allí estaremos todo el día. Vale, y eh, poniendo allí en ahí, la, pues con las distribuidoras y tal, un pero es por un día, ¿no? Nosotras iremos un día. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Pues no sé si te quedas con ganas de decir algo más. Bye. Está bien, muchas gracias. Oye, gracias a ti por, por estar con nosotras. Eh, vamos a ir ya terminando el programa. Ponnos un poquito de música y ya nos vamos despidiendo. Entzuleok, ja amaitzea argaude gaurko programarekin despeditzen asteko momentua da baina zeuek agurtu lehen hemen badaukagu pertsona bat, astu intza oso importante bat esatea, abiekin una persona que se le ha olvidat decir algo muy, muy, muy, muy importante y antes de pasar a despedir pues le vamos a dar la palabra Eh, que, mamá, papá, que sé que si me estáis escuchando, que os quería decir que os quiero mucho, mucho, mucho. Y que os echo de menos aunque esté lejos. Un besito. ¡Oh, yeah. Pues esas cosas que tiene la radiodifusión, que permite también acercar a la gente. Y nosotras encantadas también de poder ser... Poder, poder acercar no esas voces, esos saludos a distancia. Y bueno, pues con este momento muy muy entrañable que acabamos de tener, ba esandakoa despeditzeko ordu aldu zaigu eta eskerrik asko gure aldetik ba hor bestaldean entzuten zaudeten oi, eskerrik asko baita ere eh azok autogestionatua antolatzen bere onena emanduten lagun guztiei, eh ebai azken ordua infrastruktura kontutxuekin lagundu berri izan diguten azeteko lagunei bebai eta bueno va ba eskerrik asko beba, eta una mikroetara hurbildu diren guztiei, eh, baia sokakokidei, okupazio Durangaldeko okupazio burlegokoei, katakrakekoei, sare antifazistakoei eta belebeltza distrikoei bebai. Orduan, ba hoixe, gure eskerrik ba sakonenak emanda, u despeditu egingo gara, gure chiringuito aldana desmontatzen hasteko ordua ere bada eta betu justo azken momentuan publikoa hor bildu zaiguta guzti, mekauen la leitxe, justo azken momentuan, ek, nio, eta eta bueno, ba esan dagoa ba eskerrik asko horregontzareten eta urrengo bat daukagu ba, santotomasetan goizean bilboiria eta irratiarekin, eta laro eta batera, horribiliko gara goizean arenal bueltan ba irratxaiocho bat egiten eta e, Eta hogeita sortzian, abenduaren hogeita sortzian, arratzaldeko seietatik aurrera, gitzigora bera, E, ba, zirikan egongo gara herri herriden da ba, datorren astelenean hasiko delako orduan ba, urbildu nahi izan eskero ba, ba, kisuen ontopatuko gaitu zuen orzuzenekoak egiten eta bestela ba, FMko eundazazpi puntu postean Irola Irratia entzuteko aukera daukasue hogeita laborduz eta Irola webgunean B, hor streamingaren bidez ba, irratia entzun aldizango duzu beste barik ba agur eta aurrengora arte